Ya confirmado, ratificado, sacramentado, candidato a diputado por el distrito número 6, el doctor Danilo Quiroz. ¿Cómo le da, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, bienvenido a Carnaval. Bien, saludar a los Radio de Radio Carnaval 98.1 FM desde acá de Viña del Mar saludar a toda la provincia en especial a nuestros amigos del distrito 6 donde sí. voy de candidato a diputado así es, pero nos escuchan a esta hora miren, en Villalemana en Quilpué, en Limache, en Olmue en Quillota, en Quintero en Pochucadí, en Zapayán en eh, Papúo es un distrito que, que reúne 26 comunas de la región de Valparaíso y que usted busca representar en en la cámara de diputados eh usted es doctor de de, de profesión con vasta trayectoria además también aquí en, en Quilpué, no Sí, mira no solamente en quilpué he trabajado hasta en Hijuela ah. en Puchuncaví en Olmue en pandemia estuvimos bastante en Olmue y en un sur un como sapu chiquitito que, okay. que tiene ese sector Eh, sí, hemos recorrido no solamente ahora como precandidato o como candidato a diputado por el Distrito 6, sino que también desde, desde el espacio médico. O sea, hemos, he trabajado en varios lados y, y feliz de conocer la realidad de la gente también. ¿Cuántas historias me imagino en ese sur en Olmue, por ejemplo? Sí, mira, eh, entender, para que se haga un contexto, eh, Olmue es una comuna que lamentablemente tiene problemas de locomoción, como tú debes entender, sí, pues. y tiene una asistencia eh, rural que le ponen harto cariño y harto corazón los chiquillos ahí, eh, los médicos, los enfermeros, los tens, los auxiliares de aseo, todo porque de repente uno dice, oye, la atención de salud es solamente el médico que me da la pastilla la receta y la licencia Así no vamos a hablar de licencia mejor que mejor, mejor no, que no. Pero, pero en general la atención es más global o sea, desde el auxiliar el guardia, todos ellos son un equipo maravilloso donde se trabaja los fines de semana hasta las 12 de la noche generalmente y eh, entender que acercar a la comunidad de Olmue, al centro de salud más cercano de asistencia, por ejemplo Limache Ajá Significa Más de un almuerzo ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, no sé, yo tengo alguna urgencia real y necesito ir hasta Limache, me significa en promedio 8 o 10 mil pesos el desplazarme hasta allá, fuera horario, del horario donde está la locomoción, la locomoción colectiva. colectiva. Entonces, es un tremendo esfuerzo que hacen esos pequeños municipios, pero con un tremendo corazón, desde los funcionarios, desde la gente de salud. Me imagino que con la llegada y ojalá esperamos pronta inauguración de aquí eh, a, a fin de año del hospital provincial en, en, en Marga Marga va a ser un gran anhelo primero para quienes hoy día necesitan atención de calidad considerando además que va a ser incluso uno de los hospitales más modernos de, de Sudamérica, doctor. Claro, eh, claro es un gran avance el que se va a tener en el Biprovincial de Marga Marga. Hay temas actuales que se han estado hablando constantemente ¿Conectividad, en por de conectividad, el impacto de los vecinos. O sea, yo creo que todas las políticas deben ir acompañadas de, de, de un estudio al entorno local, o sea colocaron ahí el hospital es un tremendo hospital y no se preocuparon de los vecinos que están al lado los sí. edificios, o sea, los accesos a gran velocidad porque el sector de urgencias con Linda, con una población histórica de ahí eh, afecta la vida de los niños incluso para poder jugar o pichanguear en la esquina claro. en, en ese contexto yo entiendo que uno ve el bien mayor por sobre el menor pero también el impacto de lo que significa esa población Ok, eh, hoy día se está trabajando y mucho, eh, muchas autoridades, los propios alcaldes incluso de la provincia de Marga Marga se han, eh, se han reunido para poder eh, mitigar, para poder hacer algunos trabajos, principalmente de conexión vial, para que esto justamente no complique a las vecinas y vecinos ahí con la llegada del nuevo hospital de, de Marga Marga está con nosotros el doctor Danilo Quirós, conversando aquí en Carnaval FM y, y ¿qué lo motiva a dar el salto de la, de la medicina hacia la política, doctor? Primero, uno es ciudadano, ese es un punto que todos lo dicen, ¿ya? yo soy papá de dos niñas y veo constantemente temas de salud mental y aparte de la debilidad que tenemos el día de hoy en temas de seguridad, en temas de vialidad, el tema de salud es un tema de dolor porque antes de ser médico he sido paciente, entonces el día de hoy efectivamente estoy detrás del escritorio seguramente recetando, pero tenemos un diagnóstico y aparte sabemos las causas de los problemas que tenemos el día de hoy de salud como por ejemplo el tema de la salud mental no se ha legislado eh, directamente en torno a eso, más allá de lo que el intento que quiso hacer el presidente pero quedó en nada el día de hoy hay que colocarlo en el tapete cuando más del 60% de la población se reconoce que tiene problemas de salud mental y adicional a esa gran, gran mayoría de personas que reconoce que tienen problemas de salud mental no tienen asistencia Usted me dice, el proyecto que presentó el presidente queda en nada. Eh, y queda en nada en el Congreso, queda en nada en la Cámara de Diputados, queda en nada en el Senado, porque sabemos que ahí muchos proyectos duermen. Y es porque se pierde la conexión, más bien hay una desconexión. Con las verdaderas necesidades que tiene hoy día la ciudadanía, doctor, ¿lo vea así además usted? Sí, eh, cuando los ojitos no son populares, ya no son llamativos, de repente pierden ritmo de algunos parlamentarios y eso hay que intentar tenerlo constantemente en una lucha constante por avanzar. Ya tenemos un tremendo sistema de salud fortalecido, pero más allá de eso, el día de hoy hay que rejuvenecerlo, oxigenarlo. Eh, entregar herramientas nuevas a los profesionales y obviamente abrir espacios para los profesionales para que puedan desarrollar mejor su trabajo ¿Y cuáles son las principales necesidades hoy día en la red, por ejemplo, hospitalaria doctor, para poder eh, entregar una mejor eh, atención una atención de calidad como se habla siempre en materia de salud? Primero yo creo que lo más importante que el día de hoy, si te das cuenta son las listas de espera okay. y ahí el tema de los especialistas hay que buscar a nivel de estado fortalecer la especialización ya de los profesionales que el día de hoy como yo son médicos generales y que quieren optar a ser especialistas okay. y con eso poder ir cubriendo porque es imposible que con los pocos profesionales que hay especialistas no se genere un círculo cerrado de atenciones y obviamente no van a dar la cantidad de horas para ellos, conseguir una hora con un no sé un neurólogo sí por ejemplo un psiquiatra o en fin un, un diabetólogo es muy complejo hoy día para la gente pues Es tan complejo como al día de hoy, por ejemplo, hablando ya que hablé de Olmue o de Hijuela o de otros sectores, es tan complejo como para ellos recibir agua. Y eso afecta a su salud también. Entonces, sí, son sí, múltiples sí, claro. temas que engloban. De, claro, uno dice, oye, ¿qué tiene que ver el, el, el concepto del agua? O sea... Todo va de la mano de la salud y eso es lo que queremos llevar el día de hoy, una candidatura desde la salud a temas tan importantes como la seguridad, como el acceso al agua, como llevar directamente a nuestros vecinos con sus voces al Parlamento. Una candidatura tan transparente y pura como el agua. Exacto. <risa> Qué bien, ya, son las doce con diecisiete, está con nosotros el doctor Danilo Quirós, hoy es eh, candidato a diputado por el eh, distrito número 7 eh, es como un penadoctor perdón, muy número 6, perdón, tiene toda la razón Villa Alemana, Quilpue, Limacho Olmue, Quillota, eh, hasta San Felipe, Los Andes, Putaendo, Cabildo Petorca, La Ligua eh, Sabemos que las necesidades de San Felipe de los Andes quizás son distintas a las que hoy día tienen en zonas de sacrificio, como en Quintero, en Pochuncadí, donde nos no escuchan, doctor. Pero, pero hay cuestiones que, eh, que hoy día afectan a todos y, y, y he escuchado en, en varias oportunidades que usted ha hablado de la seguridad. La seguridad, la seguridad, la seguridad, la seguridad. Eh, el sentirnos hoy día inseguros, el no poder salir a la calle, eh, el no poder salir tranquilos a tener, por ejemplo, actividad física, nos va afectando además también la salud, ya que hablamos de De salud también, en, en, en, en, hablando en, en su área, a, hay varias aristas, hay varios temas que hoy día desde la seguridad van afectando además también la calidad de vida de las personas. Exacto, mira, pero volviendo a, al tema de, de comunas hermanas, ¿qué quiere, por ejemplo, San Felipe los Andes o Olmue, qué tienen común Puchuncaví? Y tú me, claro, dijiste zona de sacrificio, efectivamente, son zonas súper atacadas o por la contaminación que tenemos, Ajá. el día de hoy comparten algo en común que es el agua okay. no tienen 50 litros de agua a la semana yeah. Hermanas, como una hermana, o sea, estamos hablando de San Felipe, por allá sí, en la cordillera y Puchuscaví en la costa claro. entonces hay que avanzar a apoyar y ver el tema de la APR Eh, rejuvenecer este, este acceso también al agua a las diferentes comunidades. Y en temas de, de, de seguridad, como tú decías el día de hoy, hablábamos en Villa Alemana, estuvimos con los vecinos del barrio norte de Villa Alemana y para ellos es preocupante eh, no poder pasearse en, en estas plazas bonitas que tienen Eh, a las 6 y 7 de la tarde tienen que estar en su domicilio, ¿ya? Y, y, y se repite lo mismo en Los Andes, se repite lo mismo en San Felipe, se repite lo mismo en Quilpue. Y ahora no pasa solamente por incorporar más carabineros, que todos dicen, no, hay que incorporar más carabineros. Sí, efectivamente necesitamos mayor fuerza y dotación policial, pero el día de hoy esa fuerza policial tiene que tener un soporte actualizado, ¿ya?, y efectivamente no es eh, el diputado el que va a entregar estas herramientas, sino que la, la respuesta es del presidente. Hay que impulsar y apoyar eh, un proyecto de gubernabilidad donde todos podamos escucharnos y que eh, permitamos que el día de hoy la ciudadanía tenga seguridad, independiente del color que tú tengas, o sea, si eres de la vereda de acá o de allá, todos deberíamos construir un mejor país, y en ese proceso estamos nosotros, escuchando voces y construyendo con todo. Eh, son las 12:20, con 20. usted eh, trabajó en, en, en la Real en de, de Asistencia Pública cuando estaba en eh, aquel momento el alcalde eh, Mauricio Viñambres, hoy día van... Eh, Por aguas distintas, políticamente, ¿no? Pero él plantea, y va muy de la mano con lo que dice el doctor, plantea una especie de bancada regional, eh, de, de diputados, de senadores, independientes del color político que tengan, pero eh, hoy día hay que aunar fuerza, hay que dejar de lado las ideologías políticas y poner en el centro, digamos, las necesidades que hoy día tiene la ciudadanía. Exacto. Comparto con él totalmente eso sí trabajé en la corporación cuando fue alcalde okay. y hay que reconocer que eh sí estuvo grandes avances de tema por ejemplo los consultorios móviles que el día hasta el día de hoy funcionan eh, y, y ese no había no había distinción de color había incluso por ejemplo apoyos con Daniel Morales de Limache claro. socialista RN entonces Entender que ahora el punto de nosotros es trabajar desde lo regional. El día de hoy nos afecta el tema de la locomoción, nosotros vemos como el Transantiago tiene recorridos todo el día. Eh, ¿Por qué no las regiones pueden tener un soporte de transporte? Obviamente con georreferencia, con protección para el conductor como para los usuarios, y eso es con tecnología. Y obviamente como el Estado se hace responsable del Gran Santiago, tiene que hacerse responsable el día de hoy de cada una de las regiones de Chile. Y eso es lo que hay que levantar, un movimiento donde todos los colores, colores converjan, pero de una forma armónica para poder avanzar en una región más fuerte. El doctor Danilo Quiroz, hoy es candidato a diputado por el distrito número 6. Ayer estuvimos con su compañera de lista aquí, eh, Carola Julio. Eh, van, eh, van por Egópolis eh, eh, eh, quieren llegar a la Cámara de Diputadas y Diputados eh, hemos estado conversando con él nos ha contado sus propuestas, sus programas sus proyectos sus, eh, sus ideas, el por qué saltar eh, a la política para mejorar además también hoy día la confianza hacia quienes hoy día la ejercen porque digámoslo doctor, hoy día la gente confía en po, con los políticos, pues po. Claro, se ha perdido porque cuando uno habla de clase política, ¿qué es eso? Y a mí me dicen, no, mira, yo no creo en los políticos, yo tampoco. Entonces, ¿por qué estás metido ahí? Porque hay que oxigenar, hay que transformar. Pero lo más importante hay que recuperar. La política es el arte de crear, ¿ya? Y en este momento nosotros tenemos que crear desde la región. Entonces, cuando me hablan de Carola Julio, claro, ella mi compañera lista, ambos somos independientes con Cupo Vigópolis. Eh, tenemos una posición cada uno distinta ante la vida eh, pero el día de hoy nos acompañamos en intentar llegar en el distrito 6 que es igual a Puerto Rico para que te haga una dimensión eh, en geográfica, es gigante pero también eh, hay un montón de corazones que el día de hoy necesitan ser escuchados y de voces que necesitan ser escuchados cuando dijiste de Lurra el médico que, o el doctor que cura corazones claro. hoy día queremos esos corazones, plasmarlos desde un punto de vista regional, y, y eso es lo que estamos avanzando. Tal vez no en un formato cuarteto como Blu-Rar <risa> argentino, <risa> pero sí le vamos a poner harto pino y harto corazón a esto, ya que se acerca el 18, sí. harta, harta chicha y empanada. Ya, eh, no tanta. Eh, no desde, la, ¿Desde la medicina hay alguna recomendación...? Eh? Doctor, tenemos que... Nos podemos comer una empanadita, tomarnos una chichita, un terremotito. Siempre, siempre bien moderado, ¿no? Claro, con la precaución que corresponde. Si va a tomar, déjala ya. Invite, llaves. Invite, deja, dijo Pedrito. Si va a tomar, invite. No, pues ¿y si va a tomar, Deje llaves, deja ya. Deja a un amigo que, que no tome. ¿ya? Claro. Y lo otro es que yo digo que la verdad en la vida restringirse es malo. O sea, uno tiene que vivir con felicidad ya si el día de hoy yo me voy a comer una empanada y hoy voy a subir de peso para el 18 me como la empanada bailo harta cueca intento sí. quemar las calorías y disfruto ya. el 18 y disfruto las fiestas patias eh, hay que disfrutar la vida pero con responsabilidad como sí. estábamos hablando recién se va a bailar cueca me imagino sí. les, va a tocar, les va a tocar bailar harta cueca vamos a bailar cueca vamos a bailar cumbia eso. Y, y algo de su bailarismo eso sus buenas rancheras también pues. que es lo que que es lo que le gusta tanto? ¿Un, eh, un candidato local Eh, un candidato de la región, un eh, candidato que conoce las necesidades de la ciudadanía, un, eh, un candidato que apuesta por la transparencia, por la seguridad, por mejorar la salud, la accesibilidad al agua, al transporte, lo que hemos podido ir eh, conociendo en esta entrevista con el doctor Danilo Quiro. Mucha gente, me imagino que lo debe haber... Eh, Eh, lo debe haber eh, recordado de inmediato en más de alguna atención en todos estos centros donde usted más ha trabajado hoy día escuchándolo a través de la radio un mensaje que quiera transmitirle a ellos en, el, en la confirmación además también ya de esta candidatura doctor claro, saludar a los vecinos y vecinas darle un abrazo fraterno la verdad el día lunes vimos ya oficialmente que estaba inscrita nuestra candidatura una candidatura que el día de hoy leemos los comentarios no solamente en Instagram, en Facebook, en TikTok, en diferentes lados, Only eh OnlyFans no, no, no todavía, ya. ok, para dejarlo no, claro que no. pregunta después la gente oye dio el TikTok el Instagram algunas pueden haber preguntado, no, todavía no, no todavía no pero ya. sí todavía no dijo todavía eh? no, ¿todavía no, ¿no? No, lo, no lo no no lo dio por sacramentado todavía no uno nunca sabe, no no ya, eh, pero pero lo que sí podemos decir que las redes que tenemos están fortalecidas de harto cariño y amor Eh, cariño de los vecinos, eh, cosas así como, oiga vecino, ¿se acuerda? Yo eh, me crié en Belloto, ya, de hecho, saludo a la gente de Belloto hoy día que está en la feria. claro, ¿verdad? Eh, miércoles de feria en Belloto. Miércoles de feria, yo trabajaba en la feria, y de verdad trabajaba, cuatro y media de la mañana, ya. ayudando a una vecina a descargar ahí, hace muchos años atrás, cuando tenía quince, ya tengo cuarenta. bueno. Y eh, saludar a los amigos de la Feria del Belloto ¿Y usted se acuerda lo que descargaba? Porque una candidata dijo que cosechaba y no se acordaba lo que cosechaba sí, no, sí. ¿no? ¿Usted, usted, ¿Se acuerda lo que descargaba en la Feria? Zapallo Zapallo, mire Zapallo Zapallo y vendíamos, <risa> lleve caserita los ajos Eso. Llevamos ajo, tomate ¿Y gritaba los ajos? No eh, lo voy a hacer gritar, pero no, ya, pero, no se preocupe Pero lo hace hoy así Ya ¿Eh? <risa> eh, Y lo mejor de la Feria, cuatro y media de la mañana eh, El choquero Sin duda, la, la, la choca ahí, y el pancito sí. calentito y un buen tecito en la mañana porque ya se hace frío. Pero más allá de eso, saludar a la gente de Bellotto, que me crié en Bellotto, después viví en Villa Levana, en la población Camilo Mori, y así saludar a cada uno de los vecinos que he ido conociendo durante estos años, con ya 40 años. Eh, abrazándolo y de verdad gracias por todo el cariño, como dice nuestro slogan, doctor Quiroz te responde, así que Eso. cualquier cosa estamos para escucharlo está un tremendo equipo maravilloso que de hecho el día de hoy me acompaña en redes sociales y saludémoslo por favor pues, está... pues sí, saludamos a Ricardo, está Ricardo y a está Daniela también, también. Eh, Daniela eh, bueno y está la fanática afuera, flamea las banderas ya en la inscripción de esta candidatura con los adherentes del doctor Danilo Quiroz, hoy candidato A diputado por el distrito número 6, no me voy a equivocar nunca más. Distrito número 6 eh, sí. eh, y, y por, por la, 26 comunas. Por las regiones. Eh, hoy duda, día estamos construyendo, como dijo otra Vereda, eh, una candidatura para las regiones, por las regiones y por los vecinos. Sí. Que es lo Así más importante. Eso es importante. Bien, pues ya, y nos vamos a ir bailando con eh, Zumba le primo, me dijo que le gusta. Sí, zumba de primo. Nos vamos a pegar sus buenas rancheras para el 18 y a comer con eh, moderación las empanadas, dijo pero con gusto. Sí, hay que disfrutarlo. Yeah. Ahora si te gusta la empanada, un omeletazol en caso de que te. caso de cualquier hacer. cosa. <ríe> sí. Ya, hay que ir a ver al doctor Danilo para que sí. nos dé una receta y con receta ¿eh? no lo compren ahí en la calle en la Avenida de Alparida. <risa> <risa> <risa> Tienen que adquirir amor. una receta. Ya, gracias doctor, mm. encantado, un placer tenerlo aquí. Por ¡Mucho éxito! Sí. Bueno, y cuantas veces nos quieran invitar, estamos para escuchar también a, a un tremendo locutor de esta no, radio. Okay. Y saludar a todos los vecinos nuevamente. Gracias por este tremendo cariño que me están dando día a día y que también va a ser para ustedes el día de mañana en el Congreso. Encantado, porque esté muy bien. Un abrazo grande sí. y mucho éxito. El doctor Gracias. Danilo Quiroz, candidato a diputado por el Distrito Número 6, conversando con nosotros. Ahí.